Cuentos de Hadas Españoles. Geirla y Grézari. Hace mucho tiempo vivía en un reino feliz un rey con su reina y el joven príncipe. No les importaba nada más en el mundo. Pero todo eso cambió cuando, en una noche oscura, un dragón repentinamente atacó el palacio y secuestró al joven príncipe. El dragón tenía que volar mucho tiempo para llegar a su inframundo Y fue interceptado por el comandante militar del reino de las montañas El dragón voló por su vida, dejando atrás al joven príncipe El joven fue llevado ante el rey de las montañas ¿Quién eres, joven muchacho? ¿Y de dónde vienes? De muy lejos Yo me llamo Gretari Mi padre es el rey de Goland. Ah, ese rey no está realmente muy, muy lejos Le enviaremos un mensaje diciéndole que estás a salvo aquí Hasta entonces, te quedarás aquí con nosotros Gracias, Alteza El rey de las montañas envió varios mensajes al rey de Goland. Pero cada vez El dragón los interceptaba con su magia Cuando después de diez intentos, el rey de Golan no dio respuesta El rey de las montañas decidió adoptar al joven príncipe como hijo ¡Oh, es una idea espléndida, majestad! El príncipe es un buen muchacho Y seguro que será un buen futuro rey para nuestra tierra Dio la casualidad de que el comandante tenía una hija llamada Gerla Era una joven hermosa y sabia que conocía algo de magia Ella y el príncipe Gretzary se hicieron grandes amigos Y con el tiempo llegaron a amarse mucho Gerlau, ¿no deberíamos decirles a nuestros padres que queremos comprometernos? Piénsatelo, Gretzary Eres un príncipe y debes casarte con una princesa Sabes, yo no creo en eso y tampoco lo hace mi padre Eres la única reina de mi corazón y no me casaré con nadie más El rey de las montañas y su comandante militar Estaban extremadamente contentos con la unión Y planearon casar a Gretari y Gerlau Pero la vida tenía otros planes El dragón lanzó un hechizo sobre la tierra Y secuestró a Gerlao y Grethari. Finalmente te tengo, príncipe Grethari. ¿Pero qué quieres de mí? Necesitaba al hijo de un rey Nacido en la luna llena del mes del dragón Para sacrificarlo al fuego Y ser invencible en todo el mundo entero Eras ese príncipe y ahora te sacrificaré en el fuego y seré el dragón más poderoso que jamás haya existido en la tierra Libérame de una vez, pájaro gigante, y verás lo que puedo hacer con una espada oh, ¿De verdad? Bien Lucha conmigo Oye, Grethari No durarás mucho en la batalla Porque él te combatirá con magia Sobre la mesa hay una caja de cenizas Solo tráemela mientras luchas Y luego corta mis cuerdas y quédate cerca Yo haré el resto Y entonces, como ella le había ordenado Grethari le llevó la caja de cenizas Y se quedó cerca El dragón usó su bastón y justo cuando estaba a punto de golpear a Gretari con magia, Gerlau roció la ceniza sobre ella y Gretari. La mazmorra del dragón desapareció y en su lugar se encontraron en un océano. Tanto Gretari como Gerlau se convirtieron en ballenas. Las ballenas golpearon con mucha fuerza al dragón Hasta que no pudo moverse más y la lucha terminó Grethar y Gerlau nadaron Cansados y exhaustos Y recuperaron sus formas ¿Pero qué ha sido eso? A los dragones no les gusta el agua Arrastrarlo a un océano Era la única forma de derrotarlo ¿Pero a dónde iremos desde aquí? ¿Dónde está nuestro reino? Nuestro reino está al otro lado del mundo El único lugar al que podemos ir desde aquí es Golan, el reino de tu padre ¿En serio? ¿Y está muy lejos? Puedo llevarte allí en un instante Pero debes prometerme una cosa Lo que tú digas, Girlaud. Pase lo que pase, no te detengas para beber agua Si lo haces... Nos caerá una gran desgracia. Y ten esto contigo, porque estas cenizas tienen un poder contra la maldad. Llévalo contigo siempre y no te lo quites. Si lo haces, me olvidarás hasta que tu futura novia se deshaga de él. No lo entiendo. Pero pase lo que pase, no me pararé a beber agua. Si lo hago, nos caerá una gran desgracia. No debo quitarme esto nunca. Y si lo hago, ¿te olvidaré hasta que mi futura novia lo tire a la basura? ¿Qué novia, Gerlao? ¿Y cómo podría yo olvidarte? Me casaré contigo y solo contigo. Esto es lo que pasa con la magia, Gretari. Solo haz lo que te digo, por favor. Claro que sí. Haré exactamente todo lo que tú quieras. Y no tardaré mucho Te estaré esperando Entonces Gerlau Echó un poco de esas cenizas sobre Grethari E inmediatamente se encontró Ante las puertas del palacio Del rey de Golan El palacio está justo ahí Voy a llegar justo en un segundo De hecho La puerta del palacio parecía bastante cerca Pero no importaba lo rápido que caminara Grethary Simplemente no podía alcanzar la puerta Parecía que había estado caminando horas Había recorrido muchas leguas, Pero no podía llegar a las puertas El sol era ardiente Y el príncipe Grethary estaba muy cansado y sediento Se sentía tan sediento Que se olvidó por completo de su promesa a Gerlau Y en el momento en que escuchó el sonido de un flujo de agua, corrió hacia él. Ah, sin este agua, habría muerto. ¿Es ese tu hijo? Mm. ¡Padre! ¡Sí, soy yo! ¡Oh, mi querido hijo! Te echábamos mucho de menos Yo también a vosotros, madre ¡Has regresado! Ven al palacio y hagamos una gran fiesta por nuestro hijo El príncipe de Golan que ha vuelto Hubo un gran regocijo en el reino Como Grezary había hecho lo que Gerraul le había advertido Beber agua y perder su colgante Grezary perdió todo recuerdo de ella Y de las montañas Gerlau lo esperó durante días Pero cuando él no vino Ella supo lo que podría haber pasado Mi amado príncipe me ha olvidado Oh, madre de los vientos ¿Qué debo hacer? La vida es extraña Y tiene sus cambios, algo bueno, algo malo... Pero la desesperación no es el camino, porque siempre hay una oportunidad Al escuchar la voz de la naturaleza, Gerlau puso algunas de las cenizas sobre ella Y alcanzó la corriente desde donde el príncipe Grezari había bebido agua Encontró su colgante allí y lo recogió Luego se fue al reino Y ella comenzó a buscar un trabajo Aquí buscando una ocupación ¿Hay algo en lo que necesites ayuda? ¡Ah, sí! Pareces fuerte y joven Necesitamos a alguien como tú para cuidar el establo y los caballos ¿Podrías hacer eso si no te importa? ¡Oh, sí! Solo enséñame lo que tengo que hacer y yo lo haré encantada, te lo aseguro Muy bien, ven, vamos La hija del guardabosque le mostró a Gerlau lo que había que hacer. Y pronto Gerlau era tan hábil para hacer su trabajo... ...que la familia del guardabosque estaba encantada con ella. Limpiaba el granero y los establos. Sacaba el ganado a pastar en el bosque. Mantenía sus animales y las sillas de montar reparadas... ...y podía hacer sus propias sillas de montar. Grandes jinetes vinieron a hacerse sillas de montar. Y ella... Se fue haciendo famosa. Un día, cuando el príncipe Gretari cabalgaba por el bosque y Gerlau cuidaba de los animales... Vaya, la silla del caballo se ha roto. ¿Puedo ayudarte, príncipe? Bueno, parece que la silla se ha roto. Si me acompañas, yo podría hacerte una nueva silla. ¿De verdad? ¿Tú eres la famosa fabricante de sillas de nuestro reino? No sé si yo soy famosa, príncipe Pero sé cómo hacer sillas de montar Gretary no recordaba a Gerlau Y la acompañó a la casa del guardabosque Donde le hizo una nueva silla de montar en muy poco tiempo Aquí está tu silla, príncipe Gracias Y es perfecta. ¿Cuánto te debo por todo esto? Bueno, en lugar de pagarme, solo prométeme que cada vez que te comprometas, me invitarás a tu compromiso y guardarás un asiento para mí junto a ti en el banquete. Bueno, es una petición muy extraña, pero te lo prometo, tu deseo se va a cumplir. ¿Crees que un príncipe debe casarse con una princesa? Bueno, esa es la costumbre De hecho, mañana iré a nuestro reino vecino para encontrar una novia entre las siete princesas de ese reino Y gracias por la silla Entonces, al día siguiente, Gretari fue a un reino vecino Y como era costumbre, eligió una novia que era la más bella de todas La boda se celebraría en Golath. La princesa que Greta había elegido era de mal carácter y pronto se dio cuenta de que no la quería en absoluto. ¿Esperas que navegue en este bote? ¿Esa cosa tan fea? Esto no es un bote, es un barco. ¿Y cómo podría ser más bonito? Si hubiera sabido que tenías tan mal gusto, nunca habría aceptado casarme contigo. Ay, venga, vámonos. El príncipe y la princesa llegaron a Golan, pero el humor de la princesa no mejoró. Tienes un palacio demasiado pequeño. Tiene mil habitaciones. ¿Cuántas más necesitas, eh? Es feo y pequeño. Ay. Pronto llegó el día del compromiso. Fiel a su promesa, Gretharine invitó a Gerlau. ...y la hizo sentarse a su lado en el banquete. A la princesa no le gustó nada esto. ¿Quién es ella para que se siente en nuestra mesa? Ella es una famosa fabricante de sillas de Golan. ¿Qué? ¿Has hecho que una fabricante de sillas de montar se siente en nuestra mesa? Tranquilízate, ¿vale? ¿Cómo te atreves? Parece es que estoy causando un problema Tal vez debería irme No, te lo prometí Solo acepta este regalo de mi parte Ponlo alrededor de tu cuello Y consideraré tu promesa cumplida ¡Claro! Nunca, ¿Nunca deberás, deberás quitarte este colgante, este colgante. Si, si lo haces, haces me olvidarás, olvidarás Hasta, hasta que, que tu futura novia se deshaga, se deshaga de él ¿Te vas a poner este colgante tan feo? ¡Eres tú! Por fin, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí, lo siento mucho, pero no presté atención a tus instrucciones. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? Primero invitas a esta mujer tan fea a nuestro compromiso y la haces sentarse a nuestra mesa. Y luego usas ese colgante tan horrible. ¿Pero qué insulto es este? Bueno, querida, si te consideras tan insultada en este reino tan feo y en este palacio tan horrible, tal vez quieras reconsiderar tu compromiso con mi hijo. ¡Ah, oh, sí! Quiero volver con mi padre en este instante y suspenderé el compromiso por completo. Estoy seguro de que a mi hijo se le romperá el corazón, pero haré los preparativos para enviarte de vuelta al reino de tu padre en nuestro horrible barco de inmediato. Bueno, cielos, creo que aquí nadie la va a echar de menos. ¿Quién es esta encantadora doncella? El amor de mi vida, madre. La mujer que me trajo de vuelta con vida. Y el príncipe le contó a sus padres todo sobre su vida en las montañas. Pero no soy una princesa, Alteza ¿Y quién dice que un príncipe debe casarse solo con una princesa? La gente debe casarse solo por amor Y veo que vosotros os amáis muchísimo Así que el rey de Golan envió a buscar al rey de las montañas y su comandante en jefe Y la boda de Gerlau y Grethari se celebró con gran pompa y esplendor ...nunca más se separaron. Y Gerla y Gretzary vivieron felices para siempre.